Bueno, una semana eh, completa de noticias algo buenas y algo no muy buenas. eh Para comenzar, el Instituto Uruguay 21 publicó esta semana eh, los datos de exportaciones de Uruguay eh del mes de julio del 2020. Los datos más o menos van en línea con lo que se estimaba. Eh, hay una caída de las exportaciones del 19%. Eh, pasaron de 817 millones de dólares en julio del 2019 a 659 millones en julio del 2020. Los dos principales rubros que caen son eh, la soja, un 10%, y la pasta de celulosa, un 6%, mientras que el otro eh, rubro importante que tiene el Uruguay, que es la carne, se mantuvo aproximadamente en, este, en la misma cantidad que el año pasado, y una diferencia solo de 3 millones de dólares prácticamente marginal. El tema de la, de la soja es el que más impacta, cae eh, drásticamente en este mes eh, debido fundamentalmente a las condiciones climatológicas que enfrentó el país en los primeros meses. Ha había una caída importante en las exportaciones de soja y también una caída importante en la pasta de celulosa, esto es más por la coyuntura actual internacional que por un tema climático. En lo que va del año, el acumulado, la caída de las exportaciones rondan el 17%, quiere decir que en julio cayeron en un poquito más que el promedio que venía acumulado, no obstante lo cual también hay que reconocer que en abril, mayo y julio y junio los este, ya desde febrero están empezaron a caer las exportaciones. Queda claro que a lo largo del año el resultado va a ser eh, negativo, quizá un poco menor a lo que hemos manejado en los últimos meses, pero definitivamente del lado del resto del mundo no va a haber una ayuda que impulse la demanda agregada a nuestro país. Llama la atención que algún, algún rubro sí aumentó, aunque claro, como no eran los más importantes, no terminan sopesando hacia el alza. El caso concreto, por ejemplo, del arroz que pasó el año pasado, julio del año 19, eran 29 millones de dólares, hoy este es el doble casi, 45 millones de dólares, y, y lo que son las cosas Eh, el principal o el destino que más llama la atención es Angola, un país africano, justo el mismo país que ayer el canciller dijo <ríe> que iba a cerrar la embajada en dicho país para eh, cumplir un poco lo que quiere el Ministerio de Economía y Finanza y OPP, que es reducir el gasto público. Bueno, eligieron justo el país en el que el día anterior Uruguay 21 manifestaba que era la estrella de las exportaciones de arroz. No es este, coincidencia que el arroz haya aumentado el volumen de exportaciones porque en realidad lo que se está produciendo en el mundo es una caída fuerte del ingreso y cuando hay una caída fuerte del ingreso hay determinados bienes que curiosamente se demandan más que otros, se llaman bienes inferiores y el arroz o los fideos, por ejemplo, son ejemplos de ello. O sea que está en consonancia un poco con lo que la ciencia económica maneja. Lo que llama así la atención es que por primera vez en años El, el podio de los principales destinos eh, cambia en cuanto a su estructura, destino de exportación eh, siempre tuvimos a China, Brasil y alguien más como destinos de exportación primero, segundo y tercer puesto uh, en julio la el cambio que hubo China se mantuvo eh, más allá de que cayó fuertemente eh, este casi que eh, un 40% las exportaciones mes a mes y eh, y en segundo lugar aparece Estados Unidos que desplaza a Brasil como el segundo destino de exportación esto sí es novedoso o de Brasil siempre ha estado entre los primeros dos puestos de exportaciones de nuestro país a lo largo de prácticamente 10 15 años bueno eh, hoy tenemos que con 92 millones china es el principal destino de nuestras exportaciones en segundo lugar aparece Estados Unidos eh, con 70 millones y luego en tercer lugar Brasil con 65 millones más abajo, la Unión Europea con 48 millones. Las exportaciones de carne a Estados Unidos son las que explica el por qué este país aparece eh, en segundo lugar cuando antes estaba mucho más relegado eh, con respecto a, a Brasil. Y la otra mala noticia que no ha sido, no nos ha golpeado a nosotros, pero tiene mucho que ver con las perspectivas con respecto a estos números, es que Estados Unidos publicó el miércoles pasado, después de que hablábamos nosotros, este, inmediatamente, un par de horas después, un dato que conmovió bastante a toda la, este, la, la gente que hace análisis económicos a nivel mundial. El Producto Interno Bruto cayó en el segundo trimestre en Estados Unidos, luego de haber caído también en el primero pero lo, la magnitud de la caída fue lo que llamó la atención casi un 33%, 32,9% este número no tiene antecedentes en Estados Unidos para que la audiencia tenga alguna referencia desde el año desde la década del 30, año 32, 33 que se manejan datos lo peor que había visto Estados Unidos es fue en el año 1958, uno de los trimestres de ese año, si no recuerdo mal creo que fue el tercero un 10.5% y el dato que tuvimos de la, el segundo trimestre de este año es el tres veces lo peor que había visto Estados Unidos. Hasta este momento corrobora un poco lo que ya algo adelantábamos, que fue eh, lo que manifestó el CEO de JP Morgan, que la crisis era mucho más profunda de lo que al principio se pensaba que iba a ser y que la recuperación no iba a ser rápida sino que va a ser mucho más difícil, eh, más escabrosa, eh, y la crisis va a ser mucho más prolongada de lo que originalmente se había pensado. Aquella famosa recuperación en B corta, prácticamente a esta altura ya nadie la está manejando, y vamos a ver qué va a pasar con los próximos meses, pero eh, es factible que la caída no sea tan pronunciada como el segundo trimestre, pero que siga habiendo números negativos. Donde sí hubo una señal por lo menos positiva en los últimos días fue en Argentina, que finalmente logró un acuerdo con los tenedores de bonos internacionales, los fondos tenedores de bonos externos de Estados de Argentina, emitidos eh, hace ya varios años o a lo largo de varios años, lo cual le da una carta de crédito muy importante al ministro de Economía que constantemente estaba en tela de juicio su accionar. Bueno, eh, después de este acuerdo yo creo que ya no va a quedar nadie criticándolo o pensando que no es lo más apropiado que tiene el actual gobierno para manejar las finanzas argentinas. La verdad es que el acuerdo fue mejor imposible, difícil encontrar algo mejor que lo que acordó Argentina ayer. En las circunstancias en las que estamos viviendo todavía esto le da un plus, así que de humildemente felicitaciones al ministro Guzmán, Martín Guzmán, que además es un académico, no es un político, ¿verdad?, Eh, por el acuerdo ya alcanzado con respecto a la deuda y bueno, esperemos que Argentina empiece a levantar porque si Argentina le va bien, a Uruguay también siempre le ha ido bien. Una síntesis de la semana económica, Jorge. Eh, Mauro, sobre lo que se supo en estos días de las exportaciones de Uruguay, hubieron rubros que, eh, hubieron rubros que notoriamente aumentaron sus exportaciones, ¿es así? Sí, hay rubros, por ejemplo, yo te comentaba el arroz, el, arroz, sí. el ¿Qué problema que es si sí, esos rubros eran eh, muy poco significativo en su volumen originalmente. Entonces, si bien, por ejemplo, el arroz pasó de 29 a 45 millones, eh, son eh, sí, es verdad, una sí. más de casi que se está duplicando, un poquito menos, ¿verdad? Sí. Pero el tema es que claro, que eran muy pocos lo que se exportaba antes. Uh -huh. y, y entonces no pesa tanto ese aumento como las caídas de otros rubros que pasaron. Eh, yo que sé, de 105 la soja por ejemplo 154 millones a 71 bajó a la mitad y tira a la baja casi 70 millones de dólares mientras que el arroz casi que se duplica pero solamente agrega 25 eh, 15 eh, millones porque este era poco lo que antes se exportaba. Entonces aquellos que aumentaron no llegan a compensar ni mucho a los que cayeron que eran los más importantes, prácticamente celulosa y soja. Bien, pero, pero ¿qué, ¿qué otro rubro sin ser arroz aumentó? En eh, los otros, algunos este, cueros, creo que hubo también un aumento. No sé si creo que carne de ovina eh, hubo un aumento también importante, pero eran todos rubros este, eh, menores. Uruguay se concentraba las exportaciones en cinco o seis rubros, de los cuales en tres cayeron fuertemente. Quedaron más o menos en la misma situación concentrado de bebidas, Y carne, pero el resto cayó y cayó significativamente y eso es lo que explica la caída fuerte. Después todos los que están por allá, por la fila de, de, de la tabla, aumentaron en, en términos importantes, pero no tanto como para compensar la caída de los demás. En lo que tiene que ver con la situación de Argentina, ¿de qué manera eh, puede lo que sucedió ayer repercutir en lo vinculado a nuestro país? Y mira, yo creo que se va a tranquilizar definitivamente el mercado cambiario argentino, que estaba muy nervioso y teníamos un dólar de este turista y un dólar blue disparado. Yo creo que el mercado ahora va a empezar a sentar un poco más de cabeza y a medida que las cosas empiecen a, a, este, a despejarse con el acuerdo con el Fondo Monetario, que yo creo que va a ser un hecho, porque lo más difícil ya está hecho, eh, con el fondo es más sencillo. Eh, en definitiva se va a tranquilizar un poco y se va a recostar un poco más el dólar a valores más lógicos ayer tuvimos una caída importante del riesgo país que todavía están las nubes pero un poquito más abajo una nube más menor de altura que las anteriores este yo creo que eso a nosotros nos va a ayudar porque lo peor que podía pasar es seguir enfrentando eh, un dólar disparado tanto ojo que a Argentina todavía le quedan muchas tareas por hacer, no es que esté bien Pero tienen un problema grave, menos, superando el tema este de, de la negociación que cerraron antes de ayer. Bien, Mauro, gracias por tu aporte. Bueno, como siempre, buena semana para todos, Jorge. Igual para ti. Chau. chao Frecuencia abierta.